Her、radio Show. b u e Noches, mi gente, muy buenas noches, mis amigos y mis amigas, muy buenas noches, mis colegas del metal pesado. ¿Cómo están todos? Yo espero que estén muy bien. Yo espero que hayan、eh, pasado sin mucha penumbra en la tormenta que estuvo por allí visitando nuestro país, Puerto Rico. Espero que tengan energía eléctrica para que nos puedan sintonizar, pero siempre deseándole lo mejor a la gente de mi patria, Puerto Rico. Saludos a todos y buenas noches. Bienvenidos a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Le saluda a su amigo Dark Neruda. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com, con bases en San Juan, Puerto Rico. Pero además de transmitir a través de MetalPR.com, también retransmitimos a través de nuestras hermanas emisoras que se han encadenado con nosotros. Entre ellas estaremos retransmitiendo a través de c e s a r Radio Rock.com todos los domingos a las 21 horas desde Bolivia, a través de Asaltomatar Radio Rock.com todos los lunes a las 12 del mediodía desde España, a través de Seno.fmmetalcorrosivo.com. Todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. A través de Frecuencia Online Radio.com. Todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. A través de c e s a r Radio Rock.com The Classic. Todos los martes a las 21 horas desde Bolivia. A través de Radio Enigma.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 Difundir la palabra sagrada del metal pesado a través de Latinoamérica y Europa. Y vienen más, vienen más emisoras a encadenarse con nosotros. Y en la medida en que vayan aterrizando, se los vamos a ir anunciando. Ok, así que eso es lo que tenemos. Y estamos aquí en otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show, la edición número 58, por si acaso. Este es el programa número 58 que hemos realizado desde el año pasado, cuando、eh, en el mes de julio, junio julio, lanzamos nuestro primer programa. que Recientemente estuvimos con,、eh, celebrando el aniversario, el primer aniversario de Heavy Metal Bunker Radio Show. Y esta semana hemos estado celebrando, por lo menos yo he estado celebrando durante toda esta semana mi natalicio número 50.、Eh, y he estado toda esta semana simple y sencillamente de pari, de pari en cuarentena, ¿verdad? Aquí medio guardadito en el estudio. Pero me la he pasado bastante bien compartiendo con todas las amistades y todos los colegas del metal a través de las diferentes redes sociales. Así que. Hoy estamos aquí, hoy estamos nuevamente en Heavy Metal Bunker Radio Show, como todos los domingos, a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Muy bien, pero ya comenzamos, ya comenzamos con nuestro despegue. Y comenzamos nada más y nada menos que con una banda. Puedo considerar que es una banda de la nueva generación, es una banda que se pasea entre lo que es el power metal melódico y lo que es el melodic de a t h metal. Y estamos hablando de la banda u n l e a s h the Archer. Esto es una banda de Canadá que comienza desde el 2007, pero no es hasta el 2009 que lanzan su primer álbum que se llama. Behold the Devastation. Y su más reciente álbum, que、eh, fue lanzado ahora en el 2020, se llama The Abyss. Pero lo que estábamos escuchando era el tema Awakening de su álbum Apex del 2017. Es una extraordinaria banda de Canadá que es considerada como una de las bandas de la nueva generación. No es exactamente una banda del movimiento del traditional heavy metal, porque en realidad la banda、eh, se pasea más entre lo que es el power y el melodic d e a t h pero es un excelente bandón y su cantante es simple y sencillamente espectacular. Así que ahí teníamos a Unleash the Archer, Awakening de su álbum Apex del 2 0 0 7 17. Muy bien, pero nada, vámonos、eh, r a p i d i t o con más música,、eh, porque para eso fue que vinimos la semana pasada, que estábamos de cumpleaños, nos fuimos bastante clásicos. Nos fuimos con mucho tema、eh, reconocido, mucho tema clásico para recordar. De hecho, nos mantuvimos todo el programa. Escuchando música、eh, que estaba en el periodo del 80 al 89. Esta semana, hoy, nos vamos con un programa un poquito más rebuscado. Hoy vamos a tener nuestro clásico, vamos a tener nuestra furia, pero nos vamos a ir un poquito rebuscado. Pero siempre este primer bloque me gusta pasearlo por lo clásico. Y vámonos con uno de los papás del heavy metal. Eh, una de las bandas que estableció、eh, bandera en el, la fundación del metal pesado.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 A través de Heavy Metal Mansion Metal Pr.com, le saluda s su amigo Dark Nerudas y estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas a través de Metal Pr.com. También vamos a ser r e t r a n s m i t i d o a través de c e s a r Radio Rock.com desde Bolivia, de Asaltomata Radio Rock.com desde España. De metalcorrosivo.com desde México. Desde frecuenciaonlineradio.com desde Buenos Aires, Argentina. Desde c e s a r Radio Rock The Classic desde Bolivia. Desde Radio Enigma en Chile. Y desde Espectro FM 98.8 desde Corrientes, Argentina. Así que estas son las hermanas emisoras que se han encadenado con nosotros para retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show a través de Latinoamérica y Europa. Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando, pues fue、eh, un bloque medio clásico con bandas、eh, que han de alguna manera dejado sus huellas en la historia del de metal pesado. Y comenzamos con nada más y nada menos que con una de las bandas、eh, que comenzó todo esto del heavy metal desde Inglaterra. Y estamos hablando de Judas Priest. De su álbum Sad w i n g s of Destiny de 1976, estábamos escuchando el tema Victim of Changes. Un discazo y un temazo de cuatro pares. Siempre que pongo una canción de este álbum, tengo que decirlo. Me es imposible no、eh, manifestarlo. Y es este álbum de Judas Priest. Judas Priest tiene muchísimos álbumes buenos. La gran mayoría de los discos de Judas Priest son extraordinarios a lunet. Pero este álbum, Sad Wings of Destiny, es el álbum donde Rob Halford demuestra la versatilidad de lo que es su voz. Que no es lo mismo que tener high pitch, no es lo mismo que ser melodioso, no, no. La versatilidad donde tú puedes utilizar tu voz en diferentes registros, con diferentes tonalidades, en diferentes melodías. Que lo mismo puedes cantar una canción súper alta en un high pitch como la puedes cantar con un piano a un nivel bajo. Aquí es donde Rob h a l f o r d demuestra que. Si no es el mejor, es uno de los mejores cantantes que ha dado el heavy metal en la historia. Sé que están los Bruce Dickinson, sé que están los Ronnie James Diel, o s Michael Kiski, los Joe Hart, todo eso. Pero ninguno de ellos tienen todo lo que tiene Rob Halford en un solo cantante. Esa es mi opinión personal, por eso yo considero que Rob Halford es el mejor cantante de heavy metal que ha dado la historia. Sin quitarle ni restarle mérito a todos los demás que han existido, pero muy p o c o de ellos pueden tener la versatilidad de poder hacer tantas cosas. Y en este disco, Sad Wings of Destiny, r o b h a l f o r d h a c e de todo. Así que es mi disco favorito de Judas Priest. Y、eh, como les digo, pues Judas Priest es una de las bandas más importantes que ha dado la historia del heavy metal. Después nos fuimos con otra banda c l a s i c a y nos fuimos con Alcatraz. De su álbum No Parole from Rock and Roll de 1983, nos fuimos con el tema Jet to Jet. En la voz de nada más y nada menos que Graham Bonet. Y en la guitarra del señor Invay Malstein. Ese trabuco, pues、eh, uno de los álbumes más importantes de la、eh, trayectoria. De Alcatraz que recientemente o próximamente va a estar lanzando un álbum inédito después de más de 30 años que no grababan un disco. Lo que ha salido hasta ahora suena muy bien. Vamos a ver cuando salga el LP completo, vamos a ver qué nos trae ese álbum. Y cerramos este álbum con Acep. De su álbum I Am Rebel de 1980, ahí estábamos escuchando precisamente el tema I Am Rebel en la voz de Mr. Udo.、Eh, hace pues una, baja, una banda c l a s i q u í s i m a que también ha dejado huellas en la historia del heavy metal, que aunque al día de hoy, pues básicamente su alineación cuenta con un solo miembro original. A pesar de eso, esa banda está sonando en vivo tan brutal como sonaba con su alineación original. Y cuidado, si、sí、está sonando hasta más fuerte. Así que me gusta mucho hacer. Y lo pongo aquí con bastante frecuencia. Pero nada, vámonos ahora con un, con un bloquecito. Un bloquecito especial. Porque nos vamos a ir con un bloque de covers. Sí. Vamos a irnos con ciertos artistas de la industria del heavy metal que han incluido algunos covers de obviamente otros artistas, sobre todo canciones que han tenido bastante eh, eh, popularidad en el mundo del metal.、Eh, y vámonos, vamos a escuchar estos covers que me han parecido muy interesantes y que me han gustado bastante. Así que、eh, vámonos con este bloque de heavy metal covers. De Bolivia para el mundo. César Radio Rock. We're back, people. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. En otra edición más. Un saludo bien grande a la gente que está en el chat de Heavy Metal Mansion. También a la gente que está en, en el grupo de WhatsApp de AC Loud Community. Que es un grupo que hicimos para、eh, la transmisión de EasyLoud los jueves, pero que los muchachos se pasan toda la semana posteando cosas, comentando y compartiendo allí. Así que un saludo a todos ellos. También un saludo a todos los que nos están sintonizando a través de sus móviles, que es difícil para nosotros poder identificarlos, pero un saludo muy grande. Y gracias por mantenerse de pie con la bandera del metal pesado con nosotros. Muy bien, mi gente. Este bloque que teníamos ahora era un bloque、eh, de covers, ¿sí?、Eh, y comenzamos con nada más y nada menos que con la banda Primal Fear. Primal Fear en 1999 lanza un álbum que se llama Jaws of Death, y en ese álbum incluyen el, un cover de la canción Kill the King, que originalmente es un tema de、eh, la banda Rainbow. Cantada por nada más y nada menos que Ronnie James Dio, es un del álbum Long Live Rock and Roll de 1978, que es la versión original de este tema. Y me parece que、eh, le queda bastante bien, me gusta bastante. Aunque la voz del cantante de Primal Fear, pues obviamente es una voz que estruenda, verdad, y bastante high. Me gusta bastante c o m o la canta con la actitud, la fuerza. Eh, que interpreta el tema y me pareció muy interesante quise compartirlo con ustedes ahí teníamos a primal fear en un cover de kill the king después nos fuimos con el señor rust bus rust bus、eh, como ustedes saben fue、eh, guitarrista de manowar、eh, durante varios años diría yo que durante los años de gloria de、eh, Eh, de, de Manowar, y una vez sale de Manowar,、eh, Russ the Boss、eh, se dedica a, a tener una banda、eh, tributo a Manowar, tocando los, los mejores éxitos de, de esos primeros discos donde él fue parte de la banda. Más adelante decide hacer eh, música eh, de él y comienza a、eh, producir sus propios, s v e r a d Una carrera solista. Y en el, 1910, perdón, en el 2018、eh, lanza un álbum que se llama、eh, By Bloodsworn. Y en ese álbum, además de canciones originales de su autoría, pues también incluye varios covers de Manowar. Y entre ellos está este tema que estábamos compartiendo con ustedes que se llama The Old. Este tema. Está originalmente en el álbum Sign of the Hammer de 1984 de Manowar. Y que lo interpreta magistralmente, como que fue parte de,、eh, ¿verdad? de, de ese momento en que se publicó ese álbum con Manowar. Así que ahí teníamos a Rust the Boss con un cover de、eh, The Old e Manowar. Y cerramos el bloque. con la banda advance advance en el 2002 lanza un álbum que se llama only human y en ese álbum incluyen un cover de la canción i surrender de rainbow pero esta vez en la voz de mr graham bonnet que originalmente estaba en el disco difficult to cure de 1981 Me parece que el cover le quedó de manera magistral, sobre todo el solo de guitarra que le incluyeron en ese álbum. Es simple y sencillamente espectacular. Me gustó, siempre me ha gustado. Desde que escuché este cover por primera vez, me parece que es el mejor cover que se ha hecho de esa canción, que por lo menos yo haya escuchado. Así que ahí teníamos un bloquecito de covers muy interesante, de muy buenas bandas haciendo covers de bandas clásicas legendarias. Pero nada, vámonos con este próximo bloque y nos vamos a ir para lo que es el metal en castellano. Y vámonos con un tema que esta semana lo he estado quemando ese disquito.、Eh, hacía tiempo que no lo escuchaba y cada vez que lo escucho pues. Me recuerda lo bueno que es. Así que vámonos con este side project del señor Alberto Rionda. Alquimia. <risa>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 Para el mundo, señores y señoras, estamos de vuelta. Mi gente, mis colegas del metal, de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. e s e bloque que acabamos de、eh, escuchar era un bloque de, de metal en castellano y nos fuimos comenzando con el proyecto Alquimia del señor Alberto Rionda. ¿Quién es Alberto Rionda? Para aquellos que no saben quién es, Alberto Rionda es el guitarrista y líder de la banda española Avalanche. En el 2013, Alberto Rionda decide hacer un proyecto por el lado de Avalanche y de ahí surge este proyecto Alquimia. En ese momento, el señor Alberto Rionda decide buscar a i s l a Ramos, quien es un cantante muy reconocido en la industria en España. Para que sea el cantante de este proyecto, y este proyecto simple y sencillamente quedó espectacular. Después, más adelante, lanzaron otro álbum, no estoy seguro del año, pero fue como en el 15, 2015.、Eh, pero este primer álbum, pues me parece que fue la esencia de lo que era,、eh, de lo que buscaba、eh, el señor Alberto Rionda con este proyecto, que se llama Alquimia. De ese álbum del 2013 estábamos escuchando el tema Sacrificio, uno de los grandes temas de ese álbum en la voz de Isla Ramos, que hoy día, hasta donde tenemos conocimiento,、eh, sigue siendo el cantante de Avalanche,、eh, que fue quien grabó el último disco de Avalanche. Pero en este momento, cuando se grabó el disco Alquimia en 2013,、eh, Isla no era el cantante. De Avalanche, algunas críticas de este disco es de que ahora Avalanche se escucha demasiado parecido a Alquimia,、eh, ya que tiene el mismo guitarrista, mismo compositor y el mismo cantante. Aunque hay ciertas diferencias, sí, en términos de que yo creo que este álbum de Alquimia es un poco más fuerte y es un poco más power metal crudo que lo que es Avalanche. Sin embargo, ambos me encantan, ambos me gustan mucho. Y quise compartir con ustedes este tema Sacrificio del de álbum Alquimia de Alberto Rionda Alquimia. Bien, después nos fuimos para Argentina con la banda Patán. Patán en el 2019 lanza un álbum、eh, titulado Seis. Y de ese álbum estábamos compartiendo con ustedes el tema Cobarde. Patán, una bandota. De cuatro pares, Argentina. Y que su último álbum fue en el 2019. Y después cerramos este bloque con la banda española New New de su álbum Fuego de 1983. Estábamos escuchando el tema más duro que nunca. New que es una banda algo así como. Un f o l k、eh, metal, eh, no sé, siempre me dio la espina de que eran como un prototipo de imitación de Jetro t u n e、eh, pero con un poquito más de fuerza en la música.、Eh, es una cosa muy interesante.、Eh, así que no había sonado a New todavía en este programa y quise sonar algo ya que estuvimos conversando de eso en el chat los otros días. Así que con eso cerramos el bloque de hoy. Bien, algunas personas me han escrito con mucha razón y me han dicho:、eh, Nerudas, para ser un fanático,、eh, un muy fanático del Doom Metal, no pones mucha música Doom en tu programa. Y, y es, es cierto, es cierto. En un momento dado、eh, tuve un programa de radio que era exclusivamente de, de música Doom. Aquí hice un programa especial que era exclusivamente de música Doom, pero no es algo que pongo con mucha frecuencia. A veces una que otra canción, pero no es algo. Entonces quise、eh, hacer un bloquecito que no es exactamente Doom, Doom como tal, pero sí algo que está ahí entre el Doom y el Stoner, ¿ok? Entonces quise hacer un bloque para complacer a esas personas que también nos escuchan y que son muy fanáticos de lo que es el Doom Metal, el Stoner, ¿verdad? Y, y toda, toda esta ramificación alrededor del Doom. vámonos con una banda que me gusta mucho, me ha gustado mucho hace mucho tiempo. Y tuve el honor y la suerte de poder verlos en vivo aquí en Houston. Y vámonos a comenzar este bloque con Gran Mago. Wander y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de Clase, la única y verdadera estación del metal en Puerto Rico. Desde el 2001, reconocida mundialmente, metalpr.com Heavy Metal Manager. Ay, ay, ay, como me gusta a mí el metal oscuro y como me gusta el Doom Metal y sus ramificaciones. Bien, este bloque lo comenzamos con la banda sueca Grand Magus. Grand Magus es una banda que lleva、eh, más de 15 años de trayectoria. Y siempre han hecho un excelente、eh, trabajo en lo que es el doom metal. Así medio heavy doom, pero con un saborcito así, un poco vikingo. Y en vivo suenan simple y sencillamente espectacular. Son un power trio que suenan como si fueran 10 en escenario. Así que es un bandón. Y de su álbum Sword Song del 2016. Estábamos escuchando el tema Crowd i n g Steel. Eso eran los muchachos de Gran Mago. Después nos fuimos con una banda que son de aquí, de San Antonio, Texas. Y de su álbum Dusk del 2010, estábamos escuchando el tema Cocaine Wizard Woman. Y estamos hablando de la banda Las Cruces. Una banda que también lleva varios años. Y aunque no han lanzado ningún、eh, álbum desde el 2010, sí sabemos que están activos,、eh, o por lo menos estaban activos tocando、eh, en algunos festivales, en algunos shows, antes de todo esto de la pandemia. Así que vamos a ver. Quizás、eh, esto de la pandemia pues, ha puesto a la gente a producir, a crear, a componer. Y yo espero que la era post pandemia. p u e Sea una era de donde salgan los mejores releases, porque sean producto de todo este tiempo inactivo que han estado las bandas. Y cerramos nuestro bloque con la banda de San Francisco, California, Orchid, una banda del Doom Metal Oscuro y de su álbum Capricorn del 2011. Estábamos escuchando el tema. アイスビハインドウォーク。 Nuestro bloque candeloso, nuestro bloque de fueteo y de candela violenta. Vámonos con nuestro ya tradicional bloque de trash metal.、Eh, así que póngase los cinturones, amárrense bien, que venimos con fuego por todos lados. Y vamos a comenzar este bloque con nada más y nada menos que con Nuclear. ¡Ah, so!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 Ay, ay, ay, ay, ay, mi gente. Qué bloquetazo candeloso tiramos hoy. Hoy tiramos fuego, candela y violencia musical en este bloque que ya se ha convertido casi en una tradición en nuestro programa. Bien, habíamos comenzado este bloque con nada más y nada menos que con Nuclear Assault. De su álbum Handle with Care de 1989, estábamos escuchando el tema. Critical Mass. Después nos fuimos con la gente de Chile Nuclear de su álbum Formula of Anarchy del 2015. Nos fuimos con el tema Offender. Después nos fuimos con la banda Panzer de su álbum Send them all to hell del 2014. Estábamos escuchando el tema Temple of Doom. Y cerramos nuestro bloque con nada más y nada menos que con Creator. De su más reciente single del 2019, 666 World Divide, estábamos escuchando ese tema, que es lo último que ha lanzado Creator en, a finales del año pasado. Así que. Eso era lo que teníamos, mi gente. Y me dice mi relojito de arena que no, me, no tengo tiempo para más. Así que yo les agradezco a todos los que nos hayan sintonizado. Este, muchas gracias a todos. Espero que tengan una extraordinaria eh, semana. Eh, cuídese mucho, protéjase mucho usted y proteja a su familia. Recuerde que todos los jueves a las 10 de la noche tenemos una cita con AZLoud en AZRockRadio.com, donde este servidor Dark Neruda se estará compartiendo con ustedes durante 60 minutos de puro metal pesado. Y el próximo domingo, pues regresamos como todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico a través de Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Un saludo a todos y a todas. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista. b a b y